A las 10 y 29 de la mañana、eh, vamos a dejar de fingir demencia. Ponele qué es lo que estamos haciendo, porque es lo que queremos, dejar de fingir demencia y lo que nos corresponde comunicado como comunicadores comunitarios. Vamos a saludar a Noelia Guzmán, que es del Centro Nacional de Jubiladas y Jubilados de ATE. Noelia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días.、Eh, bueno, ¿qué decirte? ¿Bien?、Eh, no puedo, porque、uh -huh. la verdad que lo que hemos pasado ayer. No es para decir que estamos bien hoy. Más vale. Contame puntualmente y como vivencia bien personal, ¿qué viviste ayer? ¿Dónde estabas? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué escuchaste? Mira, nosotros este, desde el Centro Nacional, la verdad que fuimos con muchas expectativas porque por fin este, los activos iban a acompañarnos a nosotros en esta lucha que llevamos de muchos años. Este, En, en, en nuestro presente y luchando también para el futuro de los, de los hoy trabajadores en actividad. Así que bueno, fuimos eh, tranquilos. Eh, eh, muchos compañeros vinieron de, de ATE, de las, de las dos CTA, ausente por supuesto de la CGT. Así que estábamos tranquilos frente al, al, al anexo del Congreso como lo hacemos hace 30 años prácticamente, desde la época de Meren, que siempre. Este, estuvimos ahí luchando por nuestros derechos. Y en la otra punta, en digamos, Callao y Rivadavia, empezaron a caminar este otro grupo de, de, de, de, de gente que venía a apoyar. Entre ellos, los que ellos quieren minimizar nuestra lucha, diciendo que, que son lo, los este, hinchas de los clubes. No, no, los hinchas de los clubes lo que hicieron fue hacer despertar. A la dirigencia política y a los sindicatos eh, eh, este, apoyándonos a nosotros y para que no nos, no nos peguen más, porque en realidad esto lo venimos sufriendo desde el año pasado. Y estábamos tranquilos cuando la policía empezó a, a, a tirar gases e lacrimógeno, a, a tirar este, con. Este, la, la, la, la, la, con, ¿Cómo se llama? La, las bombas esas que tiran ellos con las escopetas.、No, eh, y, y, y bueno, y ahí se desmadró todo, porque imagínate, la gente reacciona. No, no puede esperar. Vos fijate lo que le hicieron a esa pobre señora que cayó, que se pudo haber desnucado,、mm -hmm. que gracias a Dios sigue viva, pero fue el, el empujón que le d i o e l milico, se vio por todos lados. Digo, no puede quedar impune eso. Porque es una vergüenza lo que hacen, la verdad. Que yo no entiendo, no entiendo. Al, este, está bien, ellos están cumpliendo un mandato, los mandan ahí, pero no es para hacer lo que hacen. Porque nosotros te cuento que íbamos caminando después, porque tratamos de resguardar a los compañeros. Eh, eh, nosotros vienen compañeros con bastón, con, entonces tratamos de ir para el lado de, de r i o Bamba para sacarlos de ahí a los compañeros. Estábamos caminando tranquilo y vinieron dos milicos a pegarnos de nada, de、uh -huh. nada, ya no íbamos. Que te digo que mi hijo le dijo: ¿Pero qué les, qué, por qué le querés pegar si los compañeros se están retirando? Para que ustedes no les hagan nada. Y, y, y percibiste、nos、algo. Yo s t o y o que tengo una impotencia. Sí, más vale, Noelia, te, te recontra comprendemos y, y en parte es la que tenemos este, todas las personas. De bien, dirían los, los libertarios, personas de bien que este, vemos esa lucha con, con admiración y compartiéndola. y Entiendo que, que te quiebres un poco.、Eh, digo, ¿percibiste en, en la actitud policial de ayer algo diferente a lo de los, las semanas anteriores? Como que habían ido preparados para una batalla un poco más importante. Sí, fueron preparados.、Uh -huh. Sí, fueron preparados. Sí. Fueron preparados. Aparte, fue, este, si ustedes lo vieron, la cantidad, mandaron de todo. Faltaba, no sé, que, que trajeran el, el ejército. Bueno, lo único que les faltó mandarnos fue el ejército. Fue tremendo. Y, y después, los compañeros que se fueron para el lado de la plaza, eso yo después lo vi、eh, una vez acá en mi casa. Pero también, ¿por qué? Que tampoco a la plaza de mayo se puede ir. Ahora yo digo, ¿qué miedo tiene? Ya en la noche anterior empezó a vallar. No, yo pensé que iba a vallar más, te digo sinceramente.、Eh, ah. Empezó a vallar y después、eh, la, la b u l l r i c h sacó un comunicado donde minimizan, vuelvo a decirte, nuestra lucha y dice que mañana lo, los este, como que no somos nosotros, son este, ahora son lo, los hinchas de los clubes los que. Este, fueron ahí m e n t i r a Los dos hinchas, de los... aparte venían tranquilos ellos. No es que ellos provocaron. Sí, sí. Vos sabés que cuando nosotros estamos parados, para que la gente sepa, nosotros estamos parados tranquilos y ellos nos empiezan a empujar. ¿Cómo no reaccionan? Hasta yo reacciono. Queriendo darle una cachetada a uno de esos milicos jovencitos que yo no sé si no tienen madre, no tienen padre, no tienen familia. Que, ¿Qué les dan a estos chicos para que reaccionen así como reaccionan con nosotros? Sí, ¿Qué, qué,、eh... qué, qué, qué, qué hacen hace cuando van a su casa? ¿No tienen conciencia? ¿No piensan? En, si ven la foto de la mujer, ¿cómo se rajó la cabeza? ¿No piensan lo que han hecho? Sí, es la, es, es la clásica, ¿no es cierto? De provocar para. Que justamente haya algún tipo de reacción, porque como vos decís, uno no puede quedar impasible ante una persona que,、eh, que, que de, detrás de un escudo y de un casco y de un arma está, está pegándote, empujándote, golpeándote, insultándote. Siempre una reacción hay. A mí lo que me, también me, me, me gustó de días previos era la convocatoria de, de muchos viejos ¿no? con su camiseta de fútbol. Como asociados a, de, a un determinado club, e invitando a, a la gente a que acompañe, y diciendo que ellos se sumaban justamente porque ellos ya eran viejos y ya eran abuelos, y porque además todos en algún, de alguna manera vamos a llegar a ser abuelos, a ser viejos y a tener que, que jubilarnos. E invitaban incluso muchos de ellos al sector estudiantil, porque manifestaban: Nosotros los estuvimos acompañando, chicos, ahora ustedes también tendrían que acompañarnos a nosotros. Vos visualizaste、sí. si había. Ayer no、eh, aparecieron, no, no. No, ¿no Los no chicos、cierto. no aparecieron ayer. No, no, no, me no aparecieron. Lo mismo,、sí. y, y, no, no. Y, y, se da, y se daba que cuando los milicos los gaseaban y los querían echar a los compañeros, ellos volvían porque tenían miedo que siguieran pegándonos a nosotros. Y Decían, no, no, vamos a volver porque a los viejos no los van a tocar.、Claro. Y se volvían a pelear. Yo u r o que. Re mal, bueno, no, Elias e volvían, a, a, se, volvían a, a, a, a, para, se volvían atrás porque temían de que siguieran. Porque, como estábamos más o menos a ellos cuando los corrían, estábamos más o menos en media cuadra. Ellos se volvían porque temían que ellos después volvieran contra nosotros. Sí, sí. Entonces, volvían, volvían así gaseados como estaban. Y vos sabés lo que es que te echen gas en la, en la cara, es tremendo, tremendo el ardor. Eh, y se volvían, ellos decían, no, nos vamos a volver porque a los viejos no. Estamos conversando La señora con. l a s e ñ o r a e s t a que, que、sí. cayó ayer, 82 años tiene.、Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿A vos te parece? No, terrible. Y、eh, después veíamos imágenes、eh, gente de, de esa edad, de más de 80 años, con sus bastones. Yo cumplí 82、eh, su... ayer, mira.、Bueno, su... Así festejé mirá, mi cumpleaños.、Uh -huh. Bueno. Su cansancio, el cuerpo.、Eh, veía imágenes a la una, dos de la mañana en la Plaza de Mayo, jubilados y jubiladas que, que se levantaron de la cama para, sí, sí. cuando vieron el, el movimiento.、Eh, te pregunto, Noelia,、eh, ¿crees que, que esto puede ser una bisagra en cómo continuará esta historia? ¿O te parece que.? Que será algo que quedará como una anécdota más de, de, de la gente. No, yo no creo que quede como una anécdota. Acá, después anoche, el tipo 9, 10 de la noche, en los cacerolazos, no sé si ustedes se enteraron, la gente salía a la calle este, con las cacerolas. Yo creo、mm. que esto es. Este, la gente está eh, despertando eh, eh, porque ve la crueldad, porque, porque él pudo haber venido con una.、Eh, A, a este, aplicar una política de ajuste, ponele, este, ¿no? Pero, pero no de esta, de esta manera, no de esta manera. Pero no, hay...、eh, no, no tienen respuesta para nada, entonces con esto ellos siguen haciendo lo que hacen. Fíjate vos, en 24, 48 horas él se termina de autorizar un, por decreto a, a, este, a seguir. Eh, comprometiendo más nuestro país con un crédito con, con el Fondo Monetario. Sí, sí. Entonces, sí. con todo esto, siguen haciendo todo lo que están haciendo, vendiendo, están cerrando la cuenca de Río Turbio, donde van a quedar、sí. 2.400 o 2.200 compañeros en la calle, más 1.400 jubilados que no van a cobrar.、Sí. Todo esto, la gente, el, muchos no lo saben. esto Como quisieron hacer con el Banco Nación, como quieren hacer con todo, destruir el país. Vinieron a destruir el país. v o f í j a t e que, en, en la, creo que hace un mes, en una exposición que hizo ahí en el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que la justicia social era una aberración. Sí, sí, claro. Una es, aberración la justicia s o c i a Sí, sí, es, es la máxima una aberración que ha marcado. Es lo que sobre... hace él, que los.、Uh -huh. Una aberración es lo que hace él que deja a los pibes que se mueren de hambre, que no tienen ni siquiera un matecocido para acostarse a la noche. Una aberración es lo que está haciendo con los hospitales. ¿A vos te parece que este señor, después de seis días, recién va a ver los, la gente que, que, que ha perdido todo en Bahía Blanca, cuando tenía d r que haber estado a las dos horas ahí? Y ahora dice que lo único que se tiene que hacer cargo de todo el desastre es la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy en ningún partido,、eh, quiero que la gente sepa, yo no estoy militando, yo a donde milito es con mis compañeros jubilados, en defensa de nuestros derechos, nada más que eso hago, yo no estoy, así que no defiendo a nadie, pero sí defiendo las injusticias. Sí, sí, además、eh, los jubilados, hemos, yo soy jubilado también, y hemos perdido. Ah, un, mira. Un, un, ayer, mira, casualmente fui a pagar a la farmacia porque, pami, ahora. No me, como no tengo la mínima, no me cubre, digamos, el 100% nada. Fui a pagar, yo no sé si eran unos 6, 7 medicamentos, 65 mil pesos.、Eh, y digo, bueno, y, y los recortes que, que hemos sufrido, porque la valentía de este gobierno es justamente recortar a, a, a los jubilados, recortar a la salud, recortar a los maestros, recortar. Recortar y recortar a los que menos, menos tienen, ¿no? Sí, con, los, con nosotros llegó... A, con nosotros pusimos e l 34% para、claro. que él llegue a, al déficit fiscal cero. Ahora viste que este, ayer, o antes de ayer, un, este, le dieron, el juez le dio orden de que levantara, la... la este, que volviera a poner los, los medicamentos、mm. que había a los 44 meses. Pero esto no le dan, no le hace caso a nadie. Tienen una impunidad. No le hacen caso a nadie. Noelia, lo que quieren, agradec agradecemos el contacto, más vale, y vamos a seguir conversando sobre estos temas. Bueno, bueno muchísimas gracias a ustedes porque no, por está bueno que podamos explicar qué es lo que estamos pasando. Más vale. Gracias de vuelta. Muchas gracias, gracias. compañero. Noelia Guzmán es、eh, parte del Centro Nacional de Jubiladas y Jubilados de ATE. Estuvo en la manifestación de ayer donde eh, eh, ocurrió esta represión y esto se veía venir. Lo comentábamos hace un ratito cuando hacíamos el pase con Mauro Monteiro.、Eh, yo señalaba el, la decisión de la jueza, no sólo de liberar a, a los detenidos, sino el concepto que le metió a su decisión. Y en este momento, el g o b i e r n o La sale a atacar, pero furibundamente,、claro. en la típica conferencia de Manuel Adorni. El gobierno se está encontrando con muchas,、eh, muchos palos en la rueda, entre comillas, en el Poder Judicial, que ya le frenó la privatización del Banco Nación,、sí. le, le impuso esta situación de PAMI que contaba Noelia Guzmán, esta es otra. Esas son situaciones institucionales que se empiezan A h a c e r diques de contención cuando hay justamente abusos de poder en todos los sentidos. Es una, es, son barbaridades las que estamos escuchando y las que el gobierno está tratando de hacer. A veces puede y a veces se encuentra con instituciones que todavía este, en algún punto funcionan porque son parte del sistema democrático. Mientras tanto, el último parte médico de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue. Eh, herido de gravedad, indica que sigue internado en, con, en estado reservado, en terapia intensiva, después de haber sido sometido a la intervención quirúrgica、eh, que ordenó el equipo médico. Esa es la situación de la que estamos hablando, y me quedo con las palabras que en este momento una oyente, María Cecilia, nos hace llegar. Asulta, asusta la falta de memoria en Argentina. Los hechos de 2001 y 2002 parecen totalmente olvidados, y lo más grave es el apoyo que aún tienen. estas acciones represivas.